Buen día, muy bien. Bueno, hemos tomado conocimiento de que están avanzando con un plan de, llamado así, comillas, desvinculación por mutuo acuerdo en el Banco Nación. Queríamos que nos pongas al tanto、eh, de qué significa exactamente. En realidad, este es un sistema que、eh, no solamente el Banco Nación, sino otras instituciones bancarias también lo tienen, donde、eh, en el marco del artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo. Eh, los trabajadores y trabajadoras con la patronal resuelven la desvinculación de, del banco、eh, pactando en un acuerdo、eh, un régimen salarial hasta el momento de, de realizar la, la jubilación ordinaria. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Pero tiene que ver con los ajustes que pretende el gobierno nacional en el banco? o no? ¿O estaba abierto de, de, permanentemente este régimen? Ese régimen estuvo abierto, lo cerraron y lo volvieron a abrir、eh, a mediados de, del año pasado.、Uh -huh. O sea, pero como decía,、eh, no es exclusivo del Banco de Nacional, sino、claro. otras instituciones bancarias también lo tienen. n d o n d e、eh, le ofrecen la posibilidad Eh, que voluntariamente lo decide el compañero o compañera de desvincularse con determinadas condiciones que pactan de común acuerdo. ¿No, ¿No ven entonces、eh, nada preocupante desde la bancaria? Quiero decir, s、no, Son no, no dos un... cuestiones distintas,、uh -huh. son dos cuestiones distintas. O sea, una es el hecho de que el compañero, como decía, voluntariamente resuelve su desvinculación con la institución. Y otra es que、eh, lo que nosotros estamos、eh, planteando desde nuestra organización, la cobertura de las vacantes que se producen por jubilación ordinaria o desvinculaciones de, del banco, sabiendo que se ha incrementado la actividad dentro de la institución del Banco, de la, del, perdón, el banco Nación y、eh, se resiente notablemente la atención al público, que permanentemente nosotros recibimos quejas que por ahí. Es producto de la falta de personal. n o、uh -huh. Ibañez, buen día.、Eh, Juan de Pián d los s a l u d a c ó m o e s t á Buen día, muy bien.、Eh, y, y ¿Hay y mu muchos empleados que han adoptado esta, esta forma de retiro? En, en, o, al día de la fecha estarían en, en la provincia de La Pampa nueve trabajadores en condiciones de acceder a esta cuestión, y de las cuales solamente cuatro han tomado este sistema. Ajá.、Uh -huh. Claro porque, eh, claro, porque no cualquiera lo puede, no cualquiera. Lo puede, lo puede hacer, ¿no? El que está muy cercano a jubilarse, por ejemplo, no, no lo puede hacer.、Eh, en realidad,、eh, deben de cumplir determinados requisitos. Aquel que tiene, en el caso de la mujer, 55 años de edad y 30 años de aporte, y en el caso del varón, 60 años de edad y 30 años de aporte. Bien. Claro, cercanos a la jubilación, al revés sería. Ah, entonces e s una jubilación a n t i c i p a d a n un retiro voluntario. Sí, por ejemplo, pero no es e x a c t a m En t e Sí, cercanos a la jubilación se, se pacta un importe en función del sueldo nominal, de sin descuento, del último haber que va a percibir desde ese momento, conjuntamente con la planta de personal permanente, hasta el momento de la jubilación y va a ser ajustado de acuerdo a los acuerdos paritarios que nosotros vayamos suscri suscribiendo con las cámaras empresarias. Bien. Bien, y ñaña, te consulto. El, el, después del conflicto del año pasado, ¿hay alguna expectativa de que sea repuesta a la gerencia en Santa Rosa como era habitual? ¿O eso quedó absolutamente congelado? Nosotros seguimos insistiendo. De hecho, hemos hecho una presentación ante el Ministerio de Trabajo,、eh, donde estamos pidiendo que el Ministerio, como eh, eh, autoridad de Contralor, cite a las partes. Eh, pero no hemos, hasta el día de la fecha, no hemos tenido resultado y sabemos que el banco ha avanzado en el cierre de otras gerencias zonales en el interior de, del país. O sea, pero seguimos insistiendo con esa cuestión. Nosotros consideramos y seguimos afirmando de que es、eh, sumamente injusto. De que una provincia, como la provincia de La Pampa, se quede sin la gerencia e Zonal y tenga que depender de, de otra provincia. ¿no? Recordemos para la audiencia que por ahí ne, no, no está al tanto, ahora la gerencia depende de San Luis, ¿verdad? Y de, se desactivó sí, sí. la amenaza de cierre de sucursales en su momento, pero ese punto quedó tal como lo había dispuesto el gobierno de entrada. ¿Hay diálogo con las autoridades del Nación?、Eh, Sobre este tema、no、u hay... otros, digo. Sí, en realidad no hay, no hay diálogo. De hecho, este, está latente permanentemente el conflicto. En los últimos días se ha conocido que el banco intenta seguir avanzando sobre el cambio de figura jurídica, convertirlo、uh -huh. en sociedad anónima, donde en realidad nosotros,、eh, a través de una acción gremial, ya se ha desarticulado eso. Cuando se había incluido al Banco de la Nación dentro del. La nómina de empresas del Estado que se pretendía privatizar con el, la Junta de Firma, que juntamos más de un millón de firmas, donde la sociedad se pronunció en contra de este intento, y ahora el banco sigue avanzando con esto, que entendemos nosotros que esto merece un proyecto que deberá ser elevado a, a la legislatura, a las cámaras、eh, legislativas de, de la nación. Eh, y donde se resolverá en consecuencia. De todas maneras, entendemos nosotros y lo argumentamos que、eh, no h a b í a necesidad de privatizar o de convertir en sociedad anónima un banco que a la vista está con el último balance, que ha sido、eh, altamente rentable、eh, en las condiciones que hoy está el banco y que cumple una función social, una función social y de fomento、eh, en el interior del país que Seguramente, si se convierte en una sociedad anónima, el accionista que venga a invertir dentro de esta, de esta empresa, entre comillas, va a pretender de que todas las sucursales sean rentables. Y sabemos que y con esta función que decía de, de fomento、eh, en el interior del, del país, seguramente va a haber varias sucursales que、eh, a la vista están que no son rentables, ¿no? pero cumplen esa función. ¿Hay muchas sucursales que no, que no tienen gerencia en el país? Eh, sucursales que no tienen gerencia zonal. Sí.、Eh, como decía,、eh, en los últimos tiempos se cerraron siete, siete gerencias zonales. ¿En, en, en qué partes del país? Y, por ejemplo, se cerró que ya se había intentado en el gobierno anter anterior, porque también esto debemos recordar que en el gobierno anterior hubo un intento de cerrar、eh, y de hecho algunas se cerraron. Eh, una que se había intentado cerrar, que definitivamente en los últimos días se cerró, fue la, la, la、eh, Gerencia Zonal de Concordia, que existían dos gerencias zonales en la provincia de Entre Ríos, que era Paraná y Concordia, y dejaron una sola, que es la de Paraná. Y en ese caso podría tener algún viso de realidad,、eh, porque está todo dentro de una misma provincia. Lo que nosotros entendemos es que no, no hay argumento, no existirían argumentos para cerrar la de la provincia de La Pampa, que es una provincia. Bien,、eh, Raúl, ¿y cómo vienen las paritarias? No sé qué, qué calendario tienen de negociación. Nosotros, hasta el día de hoy, se ha extendido la paritaria del año 2024 y ya hemos tenido el, su efecto en el, en el mes de enero, donde、eh, el salario de los trabajadores y trabajadoras bancarias se ajustó como está establecido en el acuerdo paritario de acuerdo a los índices de inflación que p u b l i c a el Indes. Bien. En los próximos, en el,、eh, está establecido que、eh, en el mes de febrero se va a cumplir del mismo modo y en el mes de marzo se van a reunir、eh, nuestros paritarios con las cámaras empresarias para fijar、eh, la política a llevar adelante en el año 2025. Perfecto, Raúl. Agradecemos el contacto. No sé si querés agregar algo más sobre estos temas o algún otro. Te escuchamos. No, no.、Eh, todo muy bien. Esperemos que el, los. Acuerdos paritarios que vayamos a celebrar no tengamos inconvenientes, como está trascendiendo que el gobierno q u i e r e imponer algún tipo de intervención dentro de los acuerdos paritarios, ¿no? Pero en eso seguramente tendrá la reacción que merece de parte de nuestra organización. Dale, gracias de vuelta. Gracias, que tenga buen día.